Daniel, buenos días. Dice、eh, bien, este, como bien decías vos,、eh, empezó a hacer las siluetas en Tortuguitas el día 27 de febrero, el sábado pasado, lo hicimos en, en la Plaza de Memoria de Urlián, y mañana se hacen en la CTA de San Miguel.、Uh -huh. A mañana a las 9 de la mañana, un grupo de compañeros se van a reunir a la CTA de San Miguel a hacer siluetas y l e diré colocar esas siluetas el día. 23、eh, a la tarde noche, para que el 24 amanezca todas las siluetas colocadas. ¿A dónde las van a colocar? Se van a colocar en distintos, en distintos barrios y、uh -huh. estamos、eh, tratando de ver, de colocar en las estaciones del ferrocarril Urquiza que pasan por Campo de Mayo y en las estaciones del ferrocarril San Martín que también están en las inmediaciones de, de Campo de Mayo. Y además está previsto un acto el 19 en el señalamiento del Campito, uno de los cuatro centros que funcionó durante la dictadura en Campo de Mayo. Sí, el día 19 a las 12. Estamos en la entrada del Campito, no, no, no vamos a entrar, la jueza nos autorizó a juntarnos en la entrada porque el espacio dentro del, del Campito es reducido. Y va a ser difícil mantener la distancia social. Entonces, en la entrada, que hay un espacio amplio, vamos a hacer el acto ahí. Este, estamos convocando, a Entonces, hasta ahora tenemos bastantes aceptaciones, muchos compañeros que van a venir a participar.、Uh -huh. este, incluso hay otras organizaciones van a estar presentes. Y el día de mañana, por la tarde, a partir de las 17, vamos a estar en un grupo de compañeros de la asociación. En la Plaza Belgrano de José Cepaz,、eh, fuimos invitadas por Mónica Ramos, la directora de Derechos Humanos de José Cepaz, que ya está organizando、eh, tres sábados, o sea, el sábado pasado, el sábado y el próximo,、eh, actos por la memoria en José Cepaz.、Uh -huh. Y bueno, vamos a estar un grupo de compañeros también acompañando ahí a, a la compañera Mónica Ramos, d、eh, a、eh, n d o n u esta r presencia. ...y... Tratando de visibilizar todo lo que ha sido Campo de Mayo. Además, desde la asociación están siguiendo los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos justamente en Campo de Mayo, el juicio por los vuelos de la muerte y también la contraofensiva m o n t e ñ a que viene ya desde el año pasado. Sí, ayer casualmente este, estuve siguiendo por YouTube、eh, los el. e gato final de Pablo Yonto en juicio contraofensiva Monsanto Nega 1, y después a continuación se siguió con testimonios en el caso contraofensiva 2.、Uh -huh. O sea, que media hora después que terminó un juicio se comenzó con el otro. Y también estamos siguiendo lo, todo lo que tenga que ver con Campo de Mayo, vuelo、uh -huh. de la muerte también,、uh -huh. y la mega causa Campo de Mayo también. Estamos siguiendo todo, todo lo que tenga que ver con los juicios de Campo de Mayo, la verdad que hay. Ahí en, en la parte de la q u e r i a hay un león, porque sencillamente es un león.、Eh, Pablo l l o n t o como trabaja,、eh, ayer me, a y e r mí e a m personalmente me hizo emocionar mucho el cierre de la de, de, de su trabajo ayer.、Uh -huh. en, la, en el a l e j a t o fue fuertísimo, aparte la cantidad de p r u e b a que aporta y cómo le explica a los jueces qué, qué es lo que tienen que ver y lo que. Lo que se muestra y lo que no se muestra, porque también hay información que se consigue de, de prueba de, de todo lo que fue inteligencia del ejército y, y en lo que e s a s cartas de inteligencia del ejército es lo que ocultan también. La verdad que es, es fenómeno, e s Pablo, el, el abogado. Bien,、eh, Alberto, te agradecemos este informe. Bueno, desde la r a d acompañamos todas las iniciativas de la Asociación de Sobrevivientes. Bueno, ahora, e s t o e s mañana primero, la actividad en、eh, el CTA de las Siluetas en la Plaza Manuel Belgrano de José e s p a s por la memoria, y luego la semana próxima el acto en el Campito. Sí, y el día 24 de marzo estamos invitados a Navarro. Por un periodista de Navarro que está así, hizo un trabajo muy importante para hacer este, un acto con escrache a Girsich, uno de los asesinos d e Negrito Avedaneda, que como no tiene condena firme, está libre paseándose por, por Navarro y haciéndose la buena persona. Y、eh, vamos a ir a, a Navarro a acompañar a este periodista y decirle a la gente de Navarro verdaderamente quién es Girsich. Bien. Alberto, muchas gracias.、Un、abrazo grande. Gracias a ustedes por, por el comunicado, por. Y, pues, por difundir todo lo que es el campo de mayos. Un abrazo.